Eh, la realidad es que en principio es satisfacción por, por principalmente los anuncios que hizo el intendente digo recién hablabas sobre el tema del centro de trasbordo y al igual que eso una serie de, de iniciativas y propuestas como puede ser también el traslado del mercado municipal al ex molino warner digo que desde hace tiempo también era de alguna forma una idea que, que se venía se venía gestando o por lo menos que los vecinos también seguramente ven con, con con buenos ojos en el día de hoy. Eh, la realidad es que me parece que el discurso del Intendente marcó los lineamientos a profundizar sobre este último año de la gestión respecto de cuestiones centrales que tienen que ver con la infraestructura pública, con el recambio de, de la cañería cloacal, también de agua, las conexiones domiciliarias y demás, también... Eh, la el mejoramiento de, del asfaltado del pavimento en la ciudad el desarrollo productivo con la entrega de créditos también eh, lo mencionábamos, digo, el, el, la importancia y el avance que se ha logrado con el ente municipal de transporte urbano principalmente para los usuarios y las usuarias que día a día utilizan ese servicio el tema de Santa Rosa Ambiental, la descentralización que no me parece un tema menor respecto de la llegada al municipio de distintos barrios con los servicios con las oficinas municipales a partir del programa Quiero Mi Barrio, digo, y a partir de eso también una serie de obras importantes como puede ser la terminal, la nueva terminal, el aeropuerto que lo mencionaba el intendente ayer también, los corredores felices y Estieve, digo, que que son obras de, de magnitud que demandan una inversión importante también, por ejemplo, como el mercado concentrador que va a tener el acompañamiento de, del gobierno provincial en los recursos, también para que justamente pensando en este sentido, en obras de magnitud como te mencionaba, para que Santa Rosa vuelva a ser la capital de provincia, que de la provincia de La Pampa, que nos llene de orgullo a todos, a todos los, los santarroseños. Con lo cual me parece que que fue importante el, el discurso del Intendente para para marcar los lineamientos y profundizar las políticas públicas que se vienen desarrollando. Mariano, ¿cuán importante es la ayuda de provincia y de nación para que la municipalidad pueda hacer todas estas obras que por administración no las podría hacer? Bueno, realmente es considerable justamente Mauro por lo que vos decís, digo, es imposible que en el marco de la emergencia sanitaria y con el deterioro de la infraestructura pública que venía la que traía la ciudad eh, eh, lo haya podido afrontar el municipio con lo cual el gran aporte de la nación por un lado y, y el gran aporte del gobernador Silvito por por el otro que hacer el, el el intendente municipal Luciano de Napoli lo, lo mencionaba también digo en cuanto al aporte y el acompañamiento del gobernador y el compromiso asumido con Santa Rosa con los santarroseños eh, es considerable y además me parece que la, la ciudad lo necesitaba. Y recién escuchábamos en los temas centrados en la comisión el retome de, del cuarto intermedio que la Secretaría de Hacienda presentó rendiciones hasta diciembre de 2022. Esto es lo que estaba reclamando la oposición ¿O es otra cosa? Te preguntamos porque desconocemos. Sí, la, la, las rendiciones se, se está trabajando normalmente como como lo habíamos planteado, digo, tenía que ver en su momento con la actualización del, del sistema que realmente era obsoleto lo que traía la, la gestión anterior y en este en este sentido se está avanzando y se está trabajando con normalidad. ¿Cómo ves el año, sobre todo el año electoral, en el Consejo Deliberante, un consejo que, si reasume Dinápolis, va a cambiar desde la presidencia del consejo hasta algunos concejales. Sí, realmente la, las expectativas electorales en principio el, el recambio de por lo menos de la lista, si se quiere del del Frescupa tiene que ver justamente con con una renovación total, con darle también espacio a otras A otras líneas recordemos que, que, que la lista actual si se quiere o la composición actual era consecuencia de una una interna con lo cual digo hoy la cuestión de la unidad lleva a la conformación de este de esta lista si se quiere que es una muy buena lista que no tengo dudas que, que cada uno tiene los méritos para estar eh, en su lugar. Con lo cual me parece que el Intendente tiene un acompañamiento en esa lista realmente importante y que sin duda esa lista va a trabajar por el bien de los vecinos, no tengo ninguna duda. Y en esa línea también me parece que que los vecinos y vecinas de Santa Rosa deben eh tener en cuenta y reconocer y me parece que también se... Se hace, por lo menos uno camina en las calles de Santa Rosa, están en distintas reuniones, en distintos ámbitos, y hay un reconocimiento de que la ciudad está mejor, que está mejorando, y principalmente que se están haciendo obras y, y cuestiones de infraestructura realmente realmente importantes, como se merece una capital de provincia. y Me parece que ese es un punto central sobre el que debemos ir y pensar los santarroseños, por lo menos de esta gestión que se viene haciendo, y los santarroseños también empezar a, a pensar en ese sentido, en Santa Rosa como la capital de la provincia de La Pampa. Sinceramente, desde lo personal, ¿pensaste que vas a quedar afuera de esa lista? No, eh, la, la realidad es que desde lo personal eh, eh, uno siempre tiene expectativas, pero realmente eh, digo la lista es buena, te reitero como te decía, y, y yo no estoy... Eh, Eh, digamos en este lugar por por un cargo ni nada por el estilo con lo cual digo voy a seguir parado en ningún lugar en el peronismo eh, no no no hay ningún inconveniente en una cuestión secundaria gracias Mariano gracias Mariano Rodríguez vega el concejal del frescopo aquí en el consejo deliberante eh, refiriéndose a todo el trabajo que llevan que llevan adelante y sobre todo que van a tener durante este año aquí en el Consejo, que recién arrancó con el cuarto intermedio que habían determinado ayer y que a partir del 13 de diciembre el 13 de marzo, perdón, eh, van a comenzar todo el trabajo de comisiones aquí en el Consejo. Bien, Mauro, gracias. Nos reencontramos, gracias. hasta luego.